jueves de 6 a 7 y media de la tarde Euskal Música en Berriozario Ratia 100.8 FM y síguenos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozario Ratia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 videoclips y temas musicales. Lo he dicho todo ello en facebook.com barra euskalmusica perriozari retia y en twitter.com barra euskalmusica fm. Hoy vamos a comenzar el programa de euskalmusica con dos novedades, el nuevo trabajo discográfico de la formación de Agurain, Illinois... Y el nuevo EP de la formación de Iruña de Wiltil Brigad, el álbum titulado más concretamente Dinamita 5. También escucharemos entre otros al Portal de jade o a la formación de Estella Lizarra Flitter con su nuevo larga duración Depredador. Y también, como no, hablaremos del tercer trabajo discográfico del Boni, Requiem por el Mundo. El Boni nos contará este tercer trabajo de estudio, nos hablará de su pasado por barricada y del concierto en la Sala Indara de Iruña. Y escucharemos algunos de los temas del álbum Requiem por el Mundo, el tercer trabajo discográfico en solitario del El Boni. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto durante esta próxima hora y media en una nueva edición del programa Euskal Música Ducita, con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en Berriozán y Ratia, en el 100.8 de la FM. Y antes de comenzar con este nuevo programa de Euskal Música, de este jueves 8 de marzo en directo, sábado 10, domingo 11 de marzo en Redinfusión, te adelantamos el próximo jueves tendremos la visita de la formación Lier para hablarnos de su nuevo larga duración Templuak R. Y ahora sí que sí, vamos a arrancar una nueva edición del programa Yuskal Música y lo vamos a hacer con una novedad. Lo vamos a hacer con la formación Illinois Banda de Gurain que regresan con nuevo disco No en mi nombre, un CD grabado en los estudios K por Alberto y en el cual te vas a poder encontrar seis canciones. Este es el segundo trabajo después de editar en 2016 su álbum debut desde Gurain, Illinois Banda. Del álbum No en mi nombre te extraemos los temas Rompe y Rodeado de Gaviotas. Con ellos comenzamos una nueva edición de Euskal Música. Pasa la vida intentando comprender ganando tu sueldo a diario trabajando Quer Paschan es dañado, U utilio,andoado e crui ja un Vivo esperando. U blaanto. Sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico de esta formación de Agurain Illinois, segundo trabajo discográfico tras su álbum debut en 2016. Y ahora nos vamos con The Wild Brigade, banda que nace en Iruña el verano del 2012. Para diciembre de ese mismo año, la banda graba su primer álbum, Desvídez a tuén, Descontrolá compuesto por 11 temas propios y una versión del grupo norteamericano The Anset y lo publica en marzo del 2013. En este primer disco encontramos Pung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 La Haga Duración, Pólvora Whisky, mezclado Masterizado y producido por Iker Piedra Fita y editado por el sello madrileño Potencia Hardcore Es en este trabajo, la banda se consolida con un estilo propio y sonido muy contundente. Así, a lo largo de casi dos años de gira, han recorrido toda la península y alguna ciudad europea. En marzo del 2017, la banda publica su cuarto trabajo de estudio, no apto para acuerdos, golpeando con más contundencia si cabe. En este álbum, la banda despliega sin concesiones, por un lado, su vertiente punk rock and rollera y por otro, el hardcore ofreciendo una madurez consolidada A pesar de la juventud, el álbum lo componen una intro y 11 cortes y colaboran integrantes de Non Servium y Caótico, entre otros. Sin dejar de rodar y conmemorando su quinto aniversario sobre las tablas, a comienzos de este año 2018, ha visto la luz Dinamita 5, un EP de cuatro temas. De dios te vamos a extraer dos, que jamás me olvidaré de ti, y el tema ya no puedo parar. Ellos, The Wilted Brigade...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 zasadnie uh, yeah. Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos En este EP para conmemorar El eh, quinto aniversario de esta Banda, el quinto aniversario De Guilty Brigade, el álbum Dinamita 5 Ahí estaban sonando los temas Jamás me olvidaré de ti y el tema Ya no puedo parar y nos vamos Con el Portal de jade Una banda que tras su primera maqueta Y tras resultar ganadores del segundo Certamen Rock Big Java a Tarrabia En 2007, graban su primer Trabajo de estudio, gracias a ello Se dieron a conocer a nivel estatal, me mediante una gira de conciertos. En 2008, David 3 vocalista, decide abandonar la banda y le sustituye Nayara Ruz. En 2010, graban el segundo disco de estudio, Despertar, un disco totalmente autoproducido, en el cual cuentan con la ayuda de Colibrí Diaz en la masterización del disco. En 2012, tras terminar la gira, comienza la grabación del tercer disco titulado 12 y que vio la luz en marzo del 2013, también autoproducido. Tras varios conciertos, Nayara y Pepo dejan la banda y el grupo decide tomarse un tiempo de inactividad. Ahora, en 2017, con nuevas incorporaciones, regresan con su nuevo trabajo de estudio, donde los acordes queman con 10 nuevos temas. La formación en este álbum la componen Iván a la voz, John a la guitarra, David la guitarra y coros, Roberto al bajo y David a la batería. Comentarte que este sábado 10 de marzo estarán presentando su nuevo trabajo discográfico en el Black Rose de Burlata a partir de las 8.00. De la tarde, nos quedamos con este álbum Titulado Donde los acordes queman Y de ahí extraemos los temas Salto al vacío y en el alambre Música Estaba sonando el buen rock and roll del portal de jade Con ese álbum donde los acordes Queman, recordarte que este Próximo sábado, día 10 de marzo Estarán presentando su nuevo trabajo de estudio Este álbum en el Black Rose de Burlata A partir de las 8 horas de la tarde. Y nos vamos ahora con el nuevo trabajo para la formación de Estella Lizarra Flitter. Después de volver a los escenarios de la mano de Maldito Records en 2013, con Rabioso y Ffter After Dead, la banda de Lizarra Flitter regresa a sus raíces de finales de los 90 y nos presentan su décimo trabajo discográfico, Depredador. Como novedad, Flitter, presenta a borsa Ochoa como nuevo bajista de la banda y será el responsable de hacer que los graves nos muevan las tripas en el directo Depredador ha sido grabado y mezclado en los estudios CM76 de Lizarra entre enero y noviembre del 2017 por Frank Ramírez, el productor de la mayoría de los trabajos de Flitter. La semana pasada, más concretamente el pasado sábado 3 de marzo, ya estuvieron descargando este su nuevo trabajo discográfico en la sala central de Iruña. Nos queda Vamos con ese su álbum depredador y de él te extraemos los temas si me fallas tú y el martillo golpea Desierto, sufrir la sed Pasar infierno, desfallecer hoy mil voces, hacer el mal Sentir las goces de ese animal Vivir sin sueños, no despertar Preso del miedo, sin nadie más Si tú me fallas, perderé así así Será el principio de nuestro fin Donde te fuiste sin avisar Yo nunca quise esta soledad ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste tú? Fire to Tarifa, tienes la más puta, tienes la más cara, ¿quién tiene la razón? Siempre es el que más paga. Hoy seas el culpable, porque no tienes nada. Ella sabe lo que hacen, ella sabe quién es ella. Caña y contundencia la que nos trae Flitter, la que nos trae esta formación de Estella Alizarra, En su regreso musical con este álbum titulado Depredador Nos vamos con algo más tranquilo, nos vamos con un estilo diferente Nos vamos con Glaucoma, que es el proyecto musical de cinco jóvenes Procedentes de distintos pueblos de Kipuzkoa Un quinteto formado por jóvenes de Irún, Donosti y Tolosa Aunque en un principio pudiéramos pensar lo contrario No se trata de un grupo de rock, tampoco de pop, rock, punk o hardcore Glaucoma es un grupo de rap reggae que bebe de los diferentes ritmos de música negra Que rodean a estos dos estilos Desde el rots más dulce al hunk más duro, pasando por la crudeza del rap y las líneas más melódicas del ragamuffin.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 El álbum Kalima Delte extraemos los temas Gure Kaiola Y el tema que da titular al álbum Kalima Se <tose> a pasar Se guapo saude Ser eta zer da elegantea zenek esan behar dizu guaini txusia zehala zenek marraztu digu kuadrantea zein dauerotuta, zein da bat da errealitatea, bat izonen bizio bat de nahi aragua jartzea, norbe antzakorma bat da normalitatea, baino nik estetik zan nahi normala eta zukeztare, etzea lako hartalde ondako zifra bat, etzea sartzen trahen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, eldu makilatagoa zen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erreixa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, Ez aquí su sexy Saudel, se guapo Saudel, monstruo ruidame, dar tal horren los a cabes estereotipo danacausten, se guapo Saudel, un duo guardarse en su herro la salanza partsen, posa... Mentala da berzartze zaigun gaztan An, an, an, an, an, an, an Horrekatik jartze gaitu edietan Tadanak bie barbitak entelebizta Zait ez du nahuran begietan Disneyen maitasunaren fabula ikuñon erasi Nortasunen banaketan Zu manetan iman bakoitza pereziegan Nere ziketan dauden urrezko esietan Zuretiketak dauzken gezurrariketak Darre du bezala eukiditeun figura patriarkala Pornografia izan da gure ziketa seksuala Hetero arau honena izkorakaren ezbala Hau ez dakiz arte naturala Why? nahi, kapitalai alaxe gomen izaio dominazio sistema berezketan jaio da testikulo gutxigo eta sentimentu geio izonezko bezala utxinaik ez gure jaiola Segua posauden mozorroi gabe tartalde esan dezalabezegogua pasauden Horren lota gabe stereoreotipo danak austenzegogua posauden Mundua hau aldatzen zurerola zalantzan jartzen Segua Pozaden Segua Pasden Seguaude Mozorroi gabe Kartalde Se va a pasar, se lo ha pasado por enochada vez, mero tipo danacausten, se va a procesar, lo va a dar sed fierro la sala a saltar, se va a procesar, lo Gatu progresoaren kondaira Zeruko afterren oztegunetan jaida Ixolarri nahiatu naiz basa mortuko kaira Kale bazterretan miseria historia jaten aida eh? Fuck you, revivals, I mean... Ezin, flexoa biztuta dao talauta da ota bat lauerdin Beste behin folio txurin, baietznik beste benin Bomboa bagenian baino jafalta genin Eio, guainin hau bolin, fitxaguztik jarri nizkin Tanaiztaen bidoa galdintat dao laurretik anjakin Ez dit ematen nin bagenekin, zeroetekin Asikinen nutxengen den dasitakon kontuk zerek berdin berdin This is not fucking videoclip is not a film e cascavi casto ederdan blin blima o la che da o bacima calima se presio tan saldu co kenadima esta o la mentitze knolatta den gau sacbe de begieneki eda dari en la valen causa consumo arene e morro morro tu bate stasche kula pinpili pausa se neta u pausa i casi tao per pausa nornio nor Zunae baki ez da erabaki hausaz Dente juelak jarrita izpilun ikusteue horero bat Ez diturako notatzen borreroaren arrauntzak eta bere buru ebota nahile jotikan farran badauke farlo papiskat paruko burruka baretzeko teknika betiko gotik akartzen gaixotasunai da kronifikatzen nitsumutu gorren garaia galdera gabeko mende baten kronika pasakta ikusi nola dan nagusia nahi nagusiaren diskurso kursi da moral itxusi baten kaiola Urrezkotxe korre jamen, papilla jaten astegea eskolan Txikitatik hartzen antzestea tokatu rola Ospatu kontrola gozatu futbola, onartu moda ez hartu logan Hora ezaztu soma dosi baten dao Total inorketzaitu epaituko, pastiga urdina jandako Ni norez da sentitzen mierda honen esklabo Baten atzertik hau datonika Ez daukauzatu ezin dezuna metxik janre doldika Bazen behin langi geklase bat Da bukatu zun bat haplanen segura eta hiper horrika erordita eta izan nahien marrazo Zenbat arraia inbeste itxaso Zenbat personain beste preso gure frakaso Matrixen progresoa ba esabelin horak aiz din burko kaso Invernuko sargorian bizita eroso seduba teni duti assoluti falso así te sunti a suerta data falso arkaitza on dar bilakatuko sanakasu o oh, passamo oh, oh. <truzik> tutto ciega nun di ches passamo tutto ciega nun vamos a pasamos tucosiega nes pasamos tucosiega nes pasamos tucosiega nube pasamos tucosiega nube pasamos tucosiega nube que es pasamos tucosiega pasamos tucosiega Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico para esta formación para Glaucoma, el álbum Kalima, los temas Gure Kai Yola y el tema que da título Álbum Kalima. ya no nos vamos con una formación interesante, nos vamos con con el primer superfans de la banda Echaya Keroak, que es el propio cantante y fundador, Aitor Ibarra o Awo Echaya. En esta travesía musical, Awo se ha rodeado de viejos y nuevos amigos. Awo ha logrado un grupo potente y con una pegada de su sonido Echaya Keroak. Grabó el año pasado Naufragwak, el primer disco de la banda, que contiene cinco canciones. Ahora, un año después, regresan con su segundo disco de estudio Lur el Rebeldean. Grabado y los estudios ame Amedemutriku va Bajo el sello Vaga Viga, la formación la componen John Estancona a la batería, Dan Hoyos a la guitarra y coros, Joshua a la guitarra y coros, Asular a las percusiones y Awo a la voz. Segundo trabajo para Chaya Keroak, el álbum Lure es Rebeldean, lo que vamos a escuchar, los temas Bala Perdida y Abuso del Poder. Bala Perdida y Abuso del Poder. loco sin vuelta atrás miless de batallas ganadas y perdidas. sin perdidas si Newton nas con la cara partida la música de esta formación es Chaya Keruak con este su segundo trabajo Lur Eremaldean editado por el sello Vaga Viga y ahora vamos a hablar del tercer trabajo discográfico del Boni Requien por el mundo más concretamente el Boni nos va a contar este tercer trabajo de estudio nos va a hablar de su pasado por Barricada y del concierto en la sala Indara de Iruña y además escucharemos algunos de los temas del disco te quedas con él te quedas con el Boni te quedas con el tercer trabajo Requien por el mundo un nuevo trabajo, aunque me llegaron a comentar que no ha pasado mucho tiempo del último disco, y yo pensaba que sí, <risa> uh -huh no sé, cuando me dijeron eso digo, ostras <ríe> me, me dio la yo creía que, porque de hecho yo este disco quería haberlo sacado bastante antes, pero por problemas que no te dejan poner el huevo todavía uh -huh. en el sitio, pues eh, se fue alargando la cosa y bueno ya esta fecha era límite y, y fue a finales de noviembre, principios de diciembre cuando ya se grabó el disco con, con la claridad de que para esta fecha saliera que nos encajaba muy bien cara a entrar dentro ya de, de lo que es la temporada. La gente que me ha encontrado, pues buena sensación y, y sobre todo destacan que, que siguen notando esa energía, cosa que a mí pues eh, me puedo dar muy satisfecho cuando te hacen llegar eso, no que es lo que eh, una persona como yo y como compongo, de la manera que compongo y el tipo de música que hago, pues joder, para mí me supone mucho que me digan que sigue conociendo ...conservando energía... ...que está muy bien, muy contundente... Uh -huh. ...y que ven un buen trabajo... ...hasta ahora he recibido esa crítica... Y, ...y con ella me quedo... ...vamos, una de las facetas que más me cuesta... ...a la hora de... ...de hacer un proyecto... ...musical, eh, son las letras... ...me preocupo en... en ...intentar... Eh, ...aunque suene un poco así, ser sincero... Uh -huh. ...conmigo mismo incluso... Uh -huh. eh, ...o sea, no intentar... Eh, contentar a la gente con, con lo que dices, incluso bastante suave me ah. veo, me gustaría atreverme a, a, a escupir más cosas, ¿no? más, uh -huh. más duras pero bueno, es mi carácter a la uh -huh. hora de ponerme a escribir Y sí, me gusta hablar de sentimientos, de emociones, de esperanzas de uh -huh. eh, También ya no como algo reivindicativo Pero sí una queja de cómo veo yo ciertos temas Tanto políticos o, o lo que le ha ocurrido a este país Que se ha cubierto de, de parásitos Pues todo eso para mí no pasa desapercibido Y, y me gusta prestar la atención y, y sin querer ni, ni que fuera nada premeditado Entremezclo esas cosas, o sea porque si me hubiera dado para hacer todo el disco de temas políticos o temas sociales simplemente no, yo me dejo llevar y si estoy escribiendo de algo por algo es porque me ha la atención o porque me toca a mí la fibra y, y, y como músico que soy me gusta trasladarlo que escondido estás seguro que ha que mi calor grado que ni mano te toque corazón más que de, que la verdad, si tiras en esta temática para ser comercial, es, ya vas por camino equivocado, o sea, se hacen porque de verdad eh, sientes ese tipo, pues digamos, de rechazo a lo que estás viendo o aceptación a lo que te gusta, no sé, eh, Sale así, ¿no? y, y es además como muy distinguible y reconocible porque yo he estado con una banda que ha tratado así esos temas, ¿no? Y de eso he aprendido y me ha gustado. Bueno, si no me gustara, ahora hablaría de canciones de amor o simplemente, pero es una historia que, que ha quedado ha calado muy fondo en mí bueno y también mi carácter ha sido un poco así, siempre me, me ha jodido ciertas cosas y, y si he podido las he dicho, pero como muy bien hablábamos antes Eh, me atrevo a mezclar eso con lo más personal sí. y, y bueno, es una visión general de, de lo que es un músico un rock and roll pues ya lo tenía así como en Incandescente me miré más en el ombligo aunque el propósito era diferente porque entre, había otro formato como era el acústico que bueno, lo hacía un tanto especial y me centré demasiado en construir ese disco el acústico y sin pensar en colaboraciones ni nada ¿no? en este sin embargo ya desde un En principio me lo quería plantear de tal manera que pudiera contar con alguien. A Rosendo lo tenía ahí, no no tuve ni que buscar a quién quiero, no. Y a Rosendo sabía que tenía que estar, lo único que había que encontrar, el momento de pillarlo a este hombre. Y indagué un poco, le consulté, y vi que podía, por las fechas que pillaba, y, joe, eh, él generosamente se ofreció, bueno, bueno, y si yo a mí me pilla bien, tal. Efectivamente... Pude contar con él, que para mí fue un alivio, porque dije, bueno, se puede utilizar como reclamo a este hombre, pero yo con, para mí que ha sido una referencia, eso puede ser importante, pero lo más importante es que me voy a llevar a mi mochila de, de, de, de almacén de la vida eh, el hecho de que he estado con mi referente, que es el Rosendo, Con Cuchi, porque es muy cercano, eh, además se ofrece siempre, no, ya no es uno a mí, todo el mundo, es, es, un, es un bala para eso y sí que a la vez con Cuchi, pues como me gusta mucho su manera de escribir quería comprometerle a él en, en una canción y de hecho así lo hizo no sólo quise dejarlo en una letra, quise que la cantara él pero él me dijo que no acostumbraba a, a cantar cosas que hacía para otros y dije bueno, vale, pues ya ya la cantaré yo y ya elegiremos otra cosa para ti y entonces por eso le envié a hacer una estrofa de chulo Eh, ya la, la tercera eh, incursión que hubo que fue Pedro de la Fuga en, en Razón Corazón eh, porque Pedro es un chaval muy afable y vamos no tengo excesivamente relación con él, pero quería que un tipo como el joven de, digamos de la nueva hornada Uh -huh. estuviera en mi disco y se ofreció también se, se reunieron las condiciones de que pude a los tres uh -huh. meterlos aquí y para mí ha sido vamos eh, la guinda de, del trabajo este que, que tienes aquí Música En eh, la última época de barricada cuando ya empezamos a empezar a iluminar las canas sí. ya te dabas cuenta de, de hasta dónde habías llegado y, to, y y todos los conciertos que habías hecho y, a, y sobre todo a toda la gente que, que, que has llegado y eh, ahora irremediablemente tengo que echar la vista porque hacia atrás con respecto a Barricada porque me... quiero recuperar alguna canción que haga directo y me obliga a hacer una búsqueda de la versión y claro, te haces un repaso y ves cosas y te acuerdas y que me queda de todo eso pues ante todo que siempre en, en la vida en, en todas las disciplinas pues hay sin sabores, hay eh, momentos difíciles, pero sobre todo yo la verdad que he podido tener momentos malos pero los que me vienen a la cabeza son los buenos son y sobre todo cuando me encuentro la gente me habla con ese cariño no de mí, sino de, de lo que supuso la banda para ellos ya no me hablan de que el Drogas era el mejor letrista o que Alfredo era el mejor guitarra, sino hablan de lo que supuso Barricada y eso sí que la verdad me, me, me hace pensar decir, bueno, igual de esto sí que no te dabas cuenta que, que hemos estado en muchos sitios que Vender 150.000 discos de, de aquel entonces era para, para un grupo como Barricada de, de Barrio Roquero, era todo un, una proeza. Eso igual sí, pero eh, lo que significó en la gente, eso eh, creo que lo he llegado, no, no quiere decir que no me daba cuenta de eso, pero que lo he comprendido mucho mejor ahora con el tiempo, sí, ahora me, me di cuenta de lo que significaba para eso barricada para la gente, lo que supuse esa época también, porque era un momento de ebullición increíble, cuando empezamos nosotros de nosotros del 83 al 90, el, el rock era todo sensaciones nuevas, ¿no? eh, parecía que todo era que estaba por descubrir y, y hostia, llegar a verlo eso resumido como tú dices de una manera ya más relajada y más pausada, Eh, me hace verlo con mucho cariño. Pues me ha costado un huevo configurar la banda, es lo que más me ha costado y, y lo que más me ha dolido porque el hecho de de tener que decirle a un músico pues que no quiero contar contigo pues joder, es duro, no es muy bonito decirle quiero contar contigo que ahí se crean ilusiones y todo uh -huh. pero luego lo otro es todo lo contrario yo creo que ha sido una de las peores cosas que he llevado y con todos esos movimientos de personas que ha habido en la banda ya por fin creo que, que puede decirse que está configurada y voy a ir en formato trío sigo con Naya la batería que fue después de Juan Carlos 6pun el siguiente batería que entró y está desde entonces y como bajista cuento con Jorge con Jorge Sánchez este tocabas con era parte formaba parte de la banda Sayak uh -huh. de allá de Bilbao Y es un músico muy reconocido ya en cuanto a sesiones, le llaman... Oye, mira, ¿vienes a tocar aquí? Es un, es un buen bajista, es profesor de música, pero rockero, que es lo que me gustaba. Pues ser un profesor de música, y a no respirarle ni, ni decirle nada. Pero este rockero le gusta el escenario y, y yo creo que con estos dos elementos, sumándome yo... Eh, Creo que tiraremos para adelante el directo en mm. formato trío, que es una especie de reto, pero que un reto bonito. Tenemos el 7 de abril en la sala Indara de Pamplona, que es otra sala que han abierto allá. Ajá que también es muy céntrica o sea no es la competencia del central porque es una sala que es de 400 eh, teníamos pensado ir a central eh, pero por meneo de fechas y tal y, y que creo que nos venía más al pelo la de indada que, que ese aforo nos conviene uh -huh. pues ahí lo haremos Bosque hacia la ciudad Mientras duerme Helene tercer trabajo discográfico Requiem por el Mundo, vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Hemos escuchado un par de novedades. El nuevo trabajo discográfico para la formación de Agurain, Illinois, segundo trabajo, tras su álbum debut del 2016, el álbum No en mi nombre. Hemos escuchado también a la formación de Iruña de Wiltil Brigad con este EP de cuatro temas, Dinamita 5, para conmemorar el quinto aniversario de esta formación de Iruña. También hemos escuchado al Portal de jade que por cierto Este sábado, 10 de marzo, estarán en el Black Rose de Burlata mmm, descargando y presentando el nuevo trabajo discográfico donde los acordes queman. Será a las 8 de la tarde. También hemos escuchado a la formación de Steya Alizarra Flitter, a Galaukoma, a Echaya Kiroak y hemos hablado, mejor dicho, nos ha contado este nuevo trabajo discográfico, el Boni Requiem por el Mundo también, eh, su pasado por Barricada y el concierto que va a dar en el mes de abril en la Sala Indara de Iruña. Nosotros lo dicho, que volvemos dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria como cada 7 días entre las 6 y las 7 horas. Y media de la tarde Y recordarte que la semana que viene Ya os adelantamos que tendremos A la formación Lier por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico Templuak R Con ellos nos quedamos con Lier Y uno de los temas incluidos dentro de este Su nuevo trabajo discográfico Lo he dicho, hasta dentro de 7 días Saludos, agur <risa> y Ratia.